Ahora en Patagonia, Tierra en producción, hablamos con... Vamos a saludar al coordinador de los programas de exportación del Centro Regional Patagonia Norte del Senasa, el ingeniero Eduardo Payela. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días, Omar González de del Valle, te saluda. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Omar? Buen día, ¿cómo están? Bueno, vos estás en la zona de Chipolete y Cinco Saltos, en ese tramo, ¿no? Exactamente, ¿Sabes sí. algo de los cortes por ahí? Sabe de ahí? Mira, hasta ayer estaba todo cortado, ya o sea, que eh, no camino de chaca. Hoy no tengo novedades, lo hoy. Bueno, estamos en la misma situación aquí en la radio y con mucha consulta eh, indudablemente de los oyentes, oyentes que habitualmente no sintonizan y otros que eh, por esto del fin de semana largo están transitando aquí en la zona del Alto Valle. Bueno, tenemos muchos temas para hablar, tenemos poco tiempo, así que vamos a comprimir, como te han dicho desde la producción, Eduardo, en un tema importante para ingenieros agrónomos, porque van a ser una jornada importante y de hecho un curso de habilitación obligatorio para responsables técnicos del sector frutícola. ¿Cuándo va a ser esto, Eduardo? Sí, correcto. Eh, bueno, el, la jornada va a ser el día 20. Eh, arrancamos 8.30 de la mañana eh, en el Hotel de la Fundación, en, en General Roca, calle San Luis 2080 profesionales y queridos agrónomos matriculados es el curso que anualmente hacemos para habilitar a todos los responsables técnicos tanto de, de, de campo como de empaque y creemos que se va a tener a ver, cerca del mediodía que eh, este año con la particularidad de la intervención del consejo profesional que eh, bueno va a hacer su intervención eh, fundamentalmente explayándose eh, sobre lo que es el rol del ingeniero de Bruno y su función, eh, fundamentalmente frente a los programas. Bien, los programas de exportación. Bien. Programas de exportación. Bueno, me parece interesante sí. esta cosa, reafirmar que es el jueves 20 de agosto, como decías vos, a partir de las ocho y media de la mañana y aproximadamente hasta la una de la tarde, en el hotel de la Fundación de Roca. ¿Es de carácter obligatorio esto, Eduardo? sí, es de carácter obligatorio y es un es un curso que o una jornada que seguramente se va a prolongar en, en, en otras que van a venir de, de capacitación específica. Uh -huh. Así que Bueno, algo más que ustedes han informado tiene que ver con que los responsables técnicos es decir, tus colegas los ingenieros agrónomos deberán acreditarse previamente a través del correo electrónico G. Álvarez la letra G y Álvarez el apellido con Z G. Álvarez arrobacenaza.gov.ar. Allí deberán detallar nombre y apellido, matrícula profesional y un teléfono de contacto. Eduardo, te llamaremos durante la semana porque también queremos conocer información importante referida al RENSA, que ya ha comenzado su inscripción o reinscripción y también eh, los tiempos, los plazos para cada uno de los programas de exportación. Por lo pronto, te deseo un fin de semana bueno. Bueno, te agradezco Omar y un saludo a todos los y buenos sí. días. Hasta luego. Eduardo Payela, el supervisor de los programas de exportación, que mmm, nos está informando, o mejor dicho, a usted, que es profesional técnico, ingeniero agrónomo concretamente, que va a haber una reunión importante si es que se va a desempeñar o ya se está desempeñando como responsable técnico de campo o empaque. El jueves, este jueves que viene desde las ocho y media de la mañana y hasta la una de la tarde en el Salón de Convenciones del Hotel de la Fundación de aquí de General Roca, en la calle San Luis 2080, aunque debe inscribirse previamente, acreditarse, a través de un correo electrónico gálvarez